Bueno, Jorge, buen día, ¿cómo e s t á q u é tal? Buen día, ¿cómo les va?、Eh, sí, referente a, a lo que me e s t á consultando,、eh, a raíz del hecho que tuvimos, el, que tuve un compañero el día sábado a las 11 de la noche,、eh, que te comento así un r a p i t o cómo fue el, el tema,、eh, llaman por teléfono a la empresa donde él trabaja,、eh, lo mandan a un pedido、eh, a la calle 2914. Que es uno de los lugares más conflictivos de acá de b i e l m a Bueno, la c u a del pedo suben dos pasajeros y en el momento que suben dos pasajeros y, y sale el auto, este, que va a salir el auto, se, aparece una moto con dos personas、eh, a los tiros, de los cuales largan, él calcula que entre ocho y nueve tiros y tres de esos impactos pegan n e el auto. Justo del lado del, en la puerta del, del chofer, y dos tiros y un tiro en la puerta de atrás, del lado del chofer.、Eh, bueno, uno de los pasajeros se baja, ingresa a su casa, porque no había movido nada casi el auto,、eh, ingresa a su casa, saca un arma a, a repeler la agresión de los que venían en la moto.、Eh, quisi quisieron que siguiera la moto para perseguirlo. El c h o c o l e dijo que no, se negó porque dice: me van a d a r a tiro a mí, no, yo de acá no me muevo. Pero se bajaron y él salió. Este, bueno, a raíz de, de ese hecho, que no fue un hecho,、eh, digamos, un problema con el taxi porque no fue、eh, para robarle nada,、eso. era entre el, los pasajeros y esta otra gente que apareció en la moto.、Eh, bueno, a raíz de eso, el día lunes yo me comunicó con el jefe de policía, que no sabía que estaba en el bolsón. Eh, con el tema este de los mapuches y todo eso, pero él eh, se, eh, se contacta con el segundo jefe y el segundo jefe me llama a las 2 de la tarde para decirme que a las 20 horas nos esperaba para mantener una reunión y a ver cuál era la problemática o, o la propuesta que nosotros llevábamos. Este, entonces le comento por teléfono que lo que necesitábamos nosotros, que、eh, fuera el nexo la policía entre.、Eh, Las autoridades, sobre todo、eh, municipales, porque si nosotros como sindicato、eh, me tengo que dirigir para pedir una reunión, lo tengo que hacer por nota eh, eh, formal, esperar que me conteste, y era una urgencia la que teníamos.、Eh, entonces creíamos que convocando、eh, la jefatura de policía, el trámite era mucho más rápido y la convocatoria iba a ser mucho más efectiva, como fue, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el pedido a las autoridades? Bueno, el pedido a las autoridades, nosotros estuvimos analizando todo el lunes con.、Eh, el... El referente de la asociación de titulares, que ahora está vigente, con Marcelo Nawalner, y algunos choferes y operadores que. Eh, eh, a ver qué opinaban ellos respecto a, a esta situación. Entonces,、eh, vimos que、eh, primero el tema de seguridad, aparte de pedir ayuda, ¿no es cierto?,、eh, tenemos que nosotros mismos、eh, cuidarnos. ¿En qué sentido? De que,、eh, por ejemplo, en los distintos lugares de riesgo conflictivo que hay en la ciudad. Que nosotros lo sabemos porque andamos en la calle continuamente. Este,、eh, cuando hay un pedido telefónico y, sobre todo, en el horario nocturno,、eh, las bases no te obliguen a ir para、eh, ese pedido telefónico, por cierto, por un viaje. Este, hoy la,、eh, hay bases que te mandan igual y, si el chofer no quiere ir por, por el riesgo que sabe que puede ocurrir, este, lo dejan sin frecuencia, lo dejan sin trabajo. Entonces, salida. e n apuntábamos a eso. que... Estuvieron la s autoridad e de, s del municipio, que es, que es la autoridad de aplicación y es la que controla el transporte público, en este caso el taxi,、eh, para que a través de n o r m a t i v a que se dicen desde la policía y desde el mismo municipio、eh, se hagan cumplir. Y el único que la puede hacer cumplir es el municipio. Por lo tanto,、eh, acordamos que el, el sistema va a ser así: desde la, a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana, el ingreso. Al Barrio Lavalle,、eh, 30 de marzo, 22 de abril, los tíos Silva, todo lo que corresponde de la ruta 1 para, para afuera, este, el ingreso va a ser de 22 horas, a, el control va a ser desde 22 horas hasta las 6 de la mañana. ¿En qué va a consistir el control? Controlar a los pasajeros. Es obvio que si el policía que está en ese momento haciendo el control y ve que el taxi lleva personas grandes, con chicos, personas que, vienen,、eh, que salen del trabajo, que son conocidas, El trámite va a ser mucho más rápido. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Va a su casa, así, listo. Ahora, cuando son sospechosos, la policía va a p e d i r l a documentación a esa persona. En caso que no la tengan, la van a hacer bajar del taxi. Eso por el lado de la policía.、Es、dependiendo de la cara, ¿no?、Eh, no, dependiendo de la cara, porque lamentablemente los delincuentes ya son conocidos, tanto con, por nosotros y por la policía. Este, no depende de la cara ni de la vestimenta. Es、eh, que se conocen y se saben cuáles son los. los Los malvivientes.、Eh, ese es por parte de la policía. El otro punto es que tenemos que ingresar, entrar y salir por esos, por esos dos lugares, en ese horario. Taxi que no, que no cumpla con esa normativa, porque ya ocurrió la vez pasada cuando hicimos el mismo, teníamos el mismo control, había taxi s que ingresaban por otros lados y no sabemos por qué motivo. s í porque el pasajero se lo pedía, porque、eh, podía estar. En alguna cosita rara, entonces ingresaba por lugares que no estaban permitidos. Cuando la policía vea un taxi que ingresa por otro lado, no va a ir a detener el taxi. Lo que la policía hace va a ser、eh, avisarle a, al municipio, a, en este caso a Vilca, que está a cargo del de control del de transporte, este, avisarle al municipio y directamente al municipio, a través de la ordenanza que ya está estipulada, Eh, le va a cobrar una multa a la base que corresponde. ¿Por qué? Porque las bases son responsablemente solidarias del incumplimiento de las normas. Entonces, si hay algún taxi de, de determinada empresa que no cumple con lo que se está requiriendo y lo que va a normar el municipio,、eh, directamente le va a cobrar la multa、eh, haciéndose responsable a las bases. ¿No es cierto? Entonces, lo que queremos es que las bases、eh, hagan el control de los pedidos y del de movimiento de los taxis. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las vías habilitadas entonces para ingresar a los distintos barrios? Va a ser la calle 30 y 20、eh, para ingresar a, a, a todos estos barrios. Y para salir lo mismo.、Eh, así ingreses o l o y vayas a buscar pasajeros. Cuando salís con pasajeros, salís por ahí. Si vas con pasajeros, entráis y salís por ahí dentro de las 22 horas y 6 de la mañana.、Eh, otra de las normas、eh, que va a pedir el municipio que se cumpla va a ser que.、Eh, Hoy no estamos acostumbrados a levantar un pasajero en la calle y no decimos a dónde va. Entonces, por el tema de seguridad,、eh, va a ser obligatorio que cada taxi que levante un pasajero en la calle libre tenga que informarle a la base dónde lo toma y a dónde se dirige. Eso no se hacía antes. Eso se hacía antes, al principio, te estoy hablando hace 10 años atrás. Y cada operador anotaba, yo decía tomo en plaza primera junta y voy a Patagones, el operador me anotaba ese viaje. Hoy no se lleva un registro. A raíz de eso, el municipio periódicamente le va a pedir a las bases el registro del de, movimiento de los taxis y a qué hora entra cada chofer a trabajar y a qué hora no. Otra de las cosas que va a pedir el municipio, e s el horario nocturno, que entra el turno del chofer que trabaja a la noche, el taxi que está a la noche, el móvil que va a trabajar de noche con número de licencia, el número interno del móvil y el chofer que va a conducir el móvil ese toda la noche. Eso lo va a exigir el municipio como medida de prevención, ¿no es cierto? Y tratar de, de que b u e no que no sigamos teniendo estos hechos. ¿Y, y están de acuerdo entonces、eh, los c o m p e r e s de taxi y demás?、Eh, porque en algún momento también se habló de no ingresar a algunos barrios y ahí hubo diferencias, me parece. Bueno, eso era lo que habíamos planteado el lunes,、eh, en la mañana, cuando estábamos、eh, nosotros interrogando y viendo a ver qué i n le parecía al resto de los compañeros, ¿no es cierto? Algunos decían, bueno, no entramos más a los barrios de noche. Otros decían, bueno,、eh, cortamos el servicio completo toda la noche, como hace patabones de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana.、Eh, pero ¿cuál es el tema?、Eh, no puede pagar toda la comunidad, ¿no es cierto?,、eh, por, un, por unos delincuentes que le c o r t e m o s un servicio. No nos olvidemos que el taxi es el único el transporte público que queda a partir de las 10 de la noche, porque el colectivo creo que a esa hora termina su recorrido. Y, la, y hay gente que, sale, que va a trabajar a los geriátricos y cambia el turno a las 12 de la noche. Enfermeros que salen a, también salen tarde.、Eh, bueno, hay gente que hoy, con, la, con la, que se, en la restricción del horario, ya es un poco más amplio,、eh, hasta las 5 de la mañana cambiando en algunos lugares. Gente que está trabajando y tiene que tomar un taxi para regresar a su casa. No le podemos cortar nosotros、eh, el servicio, ¿no es cierto? Tampoco lo puede cortar el municipio porque el municipio tiene, debe garantizar un servicio público. Hoy hay una emergencia, una familia que se le descompone un chico y tiene que ir al hospital y no tiene que ir y tiene que llamar un taxi. Entonces,、no le, eh, el municipio también debe garantizar el servicio público, ¿eh, ¿no es cierto? Por eso nosotros estábamos lechando y dijimos: no, bueno, vamos a empezar. Es por nosotros.、Eh, que las bases, eh, eh, primero, no envíen al taxi a los lugares de conflicto. Entonces, pero si la base te manda igual, alguien debe controlar esas bases. Entonces, el que tiene que controlar esas bases es el municipio, que es la autoridad de aplicación. Y puede sancionar, como está la, en la ordenanza,、eh, a través de, la, de las multas, que ya están estipuladas. Entonces, vamos a empezar por ahí y vamos a ver cómo. Como siguen las cosas, yo creo que van a mejorar mucho,、eh, porque el tema es que nos p u d i é r m o s entre nosotros si, si yo sé que tengo que ir a un lugar,、eh, o voy con pasajeros y tengo que ir a un lugar、eh, de riesgo, yo l e tengo que avisar a la base. Y la base tiene que tomar las medidas、eh, de precaución. O por, antes, por ejemplo, iba a un auto de apoyo.、Eh, yo te estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando yo decía que iba con un viaje riesgoso. Este, con pasajeros sospechosos, bueno, a ver quién está en la zona,、eh, s í g u e l o al móvil. Entonces, eso se, ahora no se hace más. No se hace más porque, bueno,、eh, eh, económicamente no sirve, porque hay poco trabajo y nadie quiere perder tiempo. Yo no v i v i r a p e r d e r tiempo un auto que va a, a 20 cuadras a dejar un pasajero sospechoso y yo vivía atrás, perdiendo el tiempo yo también. Entonces,、eh, eso es lo que no se quiere. Pero lamentablemente vamos a tener que entrar en eso porque la seguridad nuestra. Y la seguridad del pasajero también, porque ya te digo, ocurrió este hecho en taxis y no es el primero, ¿eh? porque la vez pasada、eh, tirotearon a una, una jefe femenina también, en la misma situación.、Eh, deja al pasajero y cuando va bajando el pasajero pasan y tirotean el auto que le pegan en el capó. ¿síste? Así que bueno, esperemos que estas medidas, y agradecer la predisposición sobre todo de la jefatura que convocó enseguida, y siempre están... A disposición viste, de cualquier inconveniente así, este, siempre hemos sido atendidos. La verdad que en ese sentido no nos podemos quitar, tanto por parte de, lo, de las dos asociaciones que fuimos, el Sindicato de Choferes por un lado y la Asociación de Titulares. Este, la verdad que,、eh, ya te digo, el mismo día lunes se convocó a la reunión, desde las 20 horas tuvimos hasta las 22.30, y bueno, creemos que son las medidas. Que van a ayudar a por lo menos a reducir un poco los riesgos. Razari, le agradecemos. No, le agradecemos a ustedes por la nota y por poder informar lo, lo que va aconteciendo. Y a través de ustedes,、eh, los mismos compañeros sepan cuál es van a ser la s medida s y qué es lo que tenemos que obedecer para posibilidad nuestra. Muy bien, la palabra entonces de sí,、bueno. Jorge Razari. Es el, sec el secretario general, el titular de la Asociación de Choferes y Peones de Taxis aquí en Viesma. Bueno, hablando sobre las nuevas medidas que han tomado en base a hecho en llovía y obviamente cómo, cómo van a, a funcionar en el turno noche, que es el más complicado según、claro. entienden ellos.、Claro. Y se han aplicado un montón de metodologías ¿eh? a lo largo de la historia. Un botón en... que tenía una. Este, luz especial arriba en el cartel, han, han probado un montón de cosas. ¿eh? Bueno, en Roca sigue vigente, por ejemplo, ese, eso, ¿eh? y en algunas otro... ciudades del Valle también. Esa luz es,、eh, es, es que es una se luz、reacciona. azul, claro. Y, sí, q u pero acá estuvo, che.、Eh, después preguntale, porque, no sé por qué después dejaron yo, usarla. Yo no la veo en, en los distintos taxis Ta. que, que hay en la ciudad, son de distintas empresas y la verdad que tampoco. No se ve en ninguno. No, en es que ninguno no... de los autos que, que son taxis se ven esas luces que siguen、sí, viendo que en algún momento también estuvieron aquí. Sí, sí, sí, porque fue después de un hecho tremendo con un taxista herido, feo, este, que se dio todo también de similar、eh, situación a lo que acaba de escuchar ahí. Contaba, incluso se había hablado de que se iba a tomar a partir de tal hora que todo pasajero sí、si、o sí、si, tenía que ir con DNI y podía ser parado en cualquier momento.、Uh -huh. Este un montón de secuencias que se han tomado a lo largo de la historia de todas estas. Eh, idas y venidas. Bueno, ponemos un rato. Hay hechos importantes que, que,、sí. que caben y vale la pena aclararlos, ¿no? Porque en algunos medios de comunicación específicamente que son, son escritos, bueno, manifestaban de que taxistas no iban a ingresar más a distintos barrios、Ajá. y esa, esa era la información que circulaba hasta a y e r en algunos medios digitales. Bueno, lo cierto es que ingresan, van a seguir ingresando, no van a dejar. Sin, sin servicio a vecinos y a vecinas de distintos barrios, pero sí hay、eh, bueno, algunas、eh, restricciones en cuanto al ingreso y a, las, y a las rutas, ¿no?